el círculo secreto bueno. ha sido una de las imágenes en del año, la catedral de París, la catedral de Notre Dame en llamas algo apocalíptico <risa> Un lugar especial cargado de magia, cargado de misterio. Que vamos a tratar esta noche aquí en el Círculo Secreto con Joseph Enguijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, el viajero Joseph, que no para, ¿eh? Es que no para este hombre de viajar. Y, y seguro que te acuerdas eh, porque ya forma parte de... Eh, Es un símbolo, ¿no? El incendio de la Catedral de Rotterdam. Y todo el mundo ya sabe qué estaba haciendo en el momento que se enteró. Pues igual que cuando cayeron las torres gemelas. Claro, claro, o... es, es que ya forma parte y ya, ya es un icono, ¿no? Y, es, hecho. y es muy importante eh, hacer la siguiente reflexión, porque Francia y particularmente París eh, son ciudad y y país respectivamente de una tradición laicista muy importante, que deviene naturalmente después de la Revolución Francesa y que con respeto entre los diversos credos y, y fundamentos de fe o filosóficos, pues trata en sus institutos y en sus universidades de estar muy desapegados al, al, a cualquier icono que tenga que ver con la religión o la religiosidad. Y sin embargo a mí me llamó poderosamente la atención ver los mensajes de Macron ¿no? a través de las redes sociales eh, diciendo que se quemaba todo un símbolo eh, de París y de Francia y o, de la cultura occidental occidental se ha dicho cosas que no entiendo ¿qué es eso de que se ha quemado un símbolo de la cultura occidental? Se habrá quemado un símbolo de la cultura. En la occidental, que pasa? Que, que son especiales. Eh, eh, Ya sabemos que Macron es un pequeño napoleoncito. Pero, <risa> y que Napoleón se coronó no, no ahí. Pero eh, se han dicho cosas un poco ridículas. Yo voy eh, a entrar en eh, la... Se ha quemado algo muy importante. No voy a entrar eh, en la no. cuestión política porque además estamos en jornada de reflexión. Eh, pero bueno, ya no. ¿no? no, no, ya, no ya no. no, ya ya no. Bueno, ahora ahora estamos... voten ustedes. Ah, ahora estamos en, en la jornada en la que nos vamos a joder. <risa> Pero es verdad que desde el mundo político, de todos los colores, ¿eh? desde el mundo religioso, también de las diversas confesiones, desde el mundo de la cultura, ha habido una especie de hecatombe. Sí, sí, sí, sí. Y eso es, ocurre fundamentalmente porque Notre Dame, más allá de ser una catedral o más allá de ser una iglesia, deviene un símbolo. Uh -huh. un, un símbolo que marca toda una época Recordemos eh, que, que cuando se construye esta catedral Es para ser un templo católico eh, Que no lo era Que, que no lo era Pero, Porque pertenecía al gobierno de, de, los... de Francia y ya no pertenecía al Vaticano, pero sí que en sus inicios, en 1163, se pone la no, primera perdón, antes, antes hay un origen de, de iglesia, lo que pasa que es una iglesia que directamente dicen que no es válida para representar a los franceses, y la destruyen, y es cuando ya construyen la que tú La dices. de Notre Dame, que, cuya primera pillada se coloca en 1163, y a pesar de que ya, ya estaba en funcionamiento, se termina de erigir en 1345. Estamos hablando prácticamente de siglo y pico largo uh -huh, uh -huh. de construcción de la, de la catedral. Una catedral que es icónica, ya no tanto por la liturgia que pueda producirse en su interior sino por los miles, yo diría millones de fotografías que debemos de tener todos en, en nuestros álbumes o colecciones eh, fotográficas de ese enorme rosetón y de toda la literatura que ha eh, ido a sus espaldas recordemos Víctor Hugo ¿no? con, sí, sí. Con, con sus eh, novelas que tienen como su escenario jorobado. su jorobado de Notre Dame, es decir Es único. Que, que de ahí viene. O sea, el jorobado de Notre Dame no se llamaba así por otra cosa, sino porque era el jorobado de, de Notre Dame, de la iglesia de Notre Dame, de la catedral. Y Nostradamus era, originariamente el nombre es Misa de Notre Dame, precisamente por la catedral, por sí, la iglesia señor. que se llama sa sí, sa sabéis ¿Sabéis por qué dicen que se inspiró, en quién se inspiró para hacer el jorobado de Notre Dame? Porque hay mucha leyenda de si existió o no existió. Pues se inspiró Víctor Hugo en una persona que estaba reconstruyendo la catedral en otro incendio que hubo también en 1800 y pico. Sí, es que a todo esto hay que decir que este no es el primer Y era jorobado, era que... jorobado la persona que lo estaba reconstruyendo, Yo, uno de ellos. El que lo ha hecho ahora, no sé si estaba jorobado <risa> o era jorobado, porque ya sabéis que además la jorobó, la jorobó. Han, han surgido no ha multitud de teorías conspirativas, que hay que dejarlas de lado, parece que toma consistencia eh, la de la de un accidente eh, sí. de algo fortuito, pero queda por saber si se trata de esa instalación precaria que se había instalado de forma provisional, pero como en todas las obras, yo pensaba que esto solamente era en España, pero también ocurre en otros países, llamémosle entre comillas más civilizados, pues que las cosas provisionales terminan haciéndose eternas y esa malfunción, porque se ha querido vincular con el campanario eh, que ...funciona eh, electrónicamente... ¿eh? No, no, Ahí no, ...no está no. el jorobado dándole a la, a la cuerdecita... <risas> Eh, o bien podría ser ese cortocircuito o podría deberse a un, a un accidente motivado por un ciclo. O, o, ¿eh? o te lo pones como caso posible de un nuevo libro de coincidencias Ay, no. porque ha habido ahí ja, mucha concatenación de cosas para que confluyera y, como, y saliera la chistra. Como siempre que ocurre cualquier tragedia nunca hay una causa, sino que hay una multitud de causas que parecen sumar hasta provocar lo que es una, una tragedia. En este caso no hay que levantar vidas humanas, pero... Sí que tal vez la, lo que se nos va a quedar como icónico... Me ha gustado ese, ese paralelismo que establecías con las torres gemelas, ¿no? ¿Qué estabas haciendo cuando las torres gemelas? Yo creo que hay dos momentos de las torres gemelas. Uno es el impacto de los aviones y la otra es el derrumbe de las mm. torres. Esos dos son los momentos fotográficos, ¿no?, que quedan en la mente. Y aquí hay un momento fotográfico que es esa aguja de 93 en La caída de la aguja, metros. que es eh, lo que decía, lo que había escrito en el guión, ¿no?, eh... El, la armadura ha aguantado toda el incendio, lo de dentro se ha consumido casi todo para ser más, ¿eh? pero la armadura ha aguantado toda, menos eso, menos la, la aguja, aguja ¿no? una aguja de 93 metros que fue digamos, no es la original un personaje del que vamos a tener que hablar seguramente algo más a lo largo de los próximos minutos, que se llama Eugene Violet Leduc Fue el, el reformador de, del templo en tiempos más modernos, él formaba parte de un movimiento que era el neogótico, intentaba buscar esas líneas eh, arquitectónicas del, del gótico y trazarlas eh, a, a sus tiempos y además de erigir esa, esa aguja, uh -huh. algo más alta de lo que era originalmente pues eh, es el autor de las famosas gárgolas que mm. rodean a la catedral y que eh, tanta literatura también y tanto misticismo han generado en torno a sus sonidos cuando el agua discurre a través de ella e incluso de las interpretaciones relacionadas con la masonería y la alquimia y hay que despejar en este sentido una, una incógnita porque mucho se ha dicho ¿no? del secreto de las catedrales de Fulcanelli del que también vamos a hablar a continuación eh, y hay historiadores pues que eh, dicen bueno esto no tiene ningún tipo de rigor pero eh, José Luis Corral que es eh, historiador de la Universidad de Zaragoza tuvo oportunidad en 2006 de adentrarse con un permiso especial en la techumbre de Notre Dame esa techumbre toda de madera realmente yo la he visto en documentales ¿eh? no he tenido oportunidad de recorrerla porque no es de acceso eh, público y, y, y es eh, impresionante y de adentrarse en lo más profundo de la aguja y hay una fotografía eh, llamativa en la que creo que eh, he copiado eh, exactamente la, la frase decía, esta flecha se hizo en el año 1859 Violet Leduc era el arquitecto de la catedral y eh, por bolu empresa de carpintería siendo George capataz de los compañeros carpinteros de verde libertad y aparece el famoso escudo de los templarios uh -huh. el, la, la escuadra y el compás pero cuando ya no existían no estamos hablando en 1859 bueno, por eso por eso ya no había templarios eh, wow. no no no no no una masonería Y templarismo, a pesar de que hay una facción sí, eh, claro. eh, masónica-templaria que es de filiación muy moderna, pero digamos que oficialmente eh, la masonería nace con la Revolución Francesa. Sí, y estamos es. hablando un siglo después, o, o no llega el siglo después, cuando los gremios de eh, constructores, y en este caso de carpinteros, de artesanos, eh, erigen esa historia. Que en la Revolución Francesa también fue cuando también se atacó mucho esta catedral, Y sufrió grandes daños bueno, Tanto es así que fue utilizada prácticamente de, de, de almacén ¿eh? Allí no había ni culto ni nada. Fue posteriormente cuando Napoleón Bonaparte Vuelve a retornar al culto para hacerse emperador Porque hay un hallazgo que también está relacionado con Notre Dame Y es el, el, una pequeña estatuita eh, negra Isis La famosa diosa eh, que amamantó a Horus En, en, en Egipto y que es representada de color negro porque es el color de la tierra fértil y por lo tanto es la diosa de la fertilidad que fue encontrada suponemos que en alguna de sus campañas Napoleón la debió de traer en, en algunas de sus campañas y enterrarla y durante las obras del la metro. de la parada que hace la Bastilla en, en el metro parisieno pues ...encontraron esa pequeña estatuilla... ...que después fue venerada como virgen... ...de ahí Notre Dame... Eh, ...significa Nuestra Señora de París... Uh -huh. eh, y, ...y París si queremos hacer uso de una etimología esotérica, sería par Isis. Ajá, o sea, es... par -isis, efectivamente. Mm. Con lo cual, empezamos a cerrar ahí un círculo mágico, oh. que si queréis, podemos profundizar en el sentido de... Un que... círculo secreto. Sí, ¿veis? ¿Veis? De... Sí, es que de... todo claro. cuadra, todo de... Dentro del cual también está la figura de Funcanelli. Egipto. Figura uf, uf. enigmática. Porque, oye, nadie sabe quién es Fulcanel. Sí. Y partiendo de esa base podemos, eh, digamos, eh, especular todo. Pero sí es cierto que sus obras han, eh, inicialmente cuando se editan, después de la Primera Guerra Mundial, esto, esto nace en un periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que todos esos valores esotéricos... Eh, alquímicos, todo lo que rondaba con lo, el ocultismo, la misteriología, entendido como esas reuniones en las que uno hace confesiones, empiezan a tener una importancia y un personaje misterioso que se hace llamar con este seudónimo de Fulcanelli, edita un libro que si bien pasa inadvertido en ese periodo de entreguerras, después de la reforma eh, que acomete Violet Leduc en, uh, en Notre Dame, Puff, eclosiona y empieza a convertirse prácticamente en un icono del esoterismo uh -huh. ese, ese libro que se llama El misterio de las catedrales viene a sostener que Notre Dame de París es un compendio de simbología alquímica en cada una de sus eh, símbolos, columnas, eh, números de medallones que aparecen en un portal en otro. Tanto es así que él y otros eh, importantes eh, próceres o, o señores significativos de la época en cuanto al ocultismo, empiezan a reunirse eh, de una forma periódica En, en, ...en una calle... ...que está muy próxima... A la, ...a la fachada central... ...de Notre Dame... ...para celebrar sus reuniones... ...alquímicas... ...y este misterioso Fulcanelli que se dice pudo ser una especie de aristócrata eh, de mediana edad, que no tenía necesidad. Eh, necesidades eco, económicas uh -huh. y que, por lo tanto podía dedicarse a, al estudio, lo que hizo fue, eh, eh, digamos, reunirse. ...con personajes como Ferdinand Lesseps, os, eh, seguro que os, os eh, suena, ¿no?, el constructor... El de los canales, del, del canal, el canal ¿eh? de la mancha, el de Suez, el eh. canal de Suez, y sí, sí, el canal de la mancha es otra cosa... Esa es, esa es otra cosa, y eh, este... Y el de Panamá también... Ahí, Menos, ahí me pillarías, ahí me sí. pillarías pero, eh, por ejemplo, si se reunía con Eugene Canceliet, que tuvo sí. alguna vinculación con España, de hecho, fue quien dijo haberle visto en la década de los 50 en Sevilla, en un, ¿A, Fulcanelli? a Fulcanelli, sí. porque eh, se especulaba que había estado muy próximo a encontrar la piedra filosofal, ya sabéis, mm -hmm. la idea de... ...encontrar la vida eterna... ...porque a menudo cuando hablamos de... de alquimia... ...solemos pensar equivocadamente... Eh, ...que era la búsqueda de la transmutación... ...de los metales... ...de sí, lo que oro, el oro que era riqueza, ...pero lo que buscaban realmente... Eh, ...como Nicolás Flamel... ...era encontrar la vida eterna... ...y claro... El, el con la naturaleza y encontrar, encontrar esa vida. a este Fulcanelli en Sevilla, en una ciudad que se llama, en un barrio que se llama Heliópolis, cuando él se hacía llamar precisamente, o, o decía que, había, que procedía de Heliópolis, la ciudad del sol, que de nuevo nos remitiría a Egipto y a la Heliópolis egipcia, etcétera, pues parece cerrar el círculo en torno a toda una serie de ideas que sí entroncan muy poderosamente, no solo con la alquimia. ...sino especialmente con una rama de la, de la masonería que es el rosacrucianismo que sí tuvo el, el, el, la intención de hallar o prosperar en la vía alquímica para mmm, encontrar una vida de salvación interior espiritual y transmutar eh, tu, a través de esa experiencia alquímica la consecución de la piedra filosofal, que es encontrar la vida eterna, algo que te permite por ejemplo, curarte de todo a ti te vendría Silvia hoy de Perlas que tienes ahí para transmutar me quieres? todos tus virus ¿eh? ¿Cómo me quieres? Eh, hay un libro que se acaba de publicar eh, que sale ahora, es en Almozara eh, se titula el libro Los Templarios y el secreto de las catedrales y habla mucho de Notre Dame, bueno pues el autor de ese libro es un conocido de este programa, está en alguna ocasión con nosotros, es un buen amigo, es Mariano Fernández Urresti que ya nos está escuchando. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo sí, saludos amigos. Estás en muy, Hola, buena, usted, en muy buena tierra, tú también, ¿eh? Sí, eh, aunque me parece que estoy casi, casi como tú, Silvia, igual de catarrado. Por, es que, pues no, no, no, no te seas envidioso. <risa> <risa> bueno, eh, ya lo hemos preguntado, Giuseppe, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo te enteraste que se estaba quemando algo tan importante como lo Trump pues me, me lo dijo mi mujer porque yo no me había enterado estaba escribiendo y estaba desconectado de, del mundo y me, me mandó un whatsapp y entonces bueno pues ya miré un poco internet y vi el, el desastre y el y la do las dolorosas imágenes porque realmente hacían hacían daño a, a, al espíritu no más allá de que uno tenga Eh, unas convicciones religiosas u otras, eso es lo de menos y tienes un mínimo de sensibilidad si eres un amante de la, del arte, de la, del humanismo en definitiva, pues hombre, yo creo que, que realmente era doloroso verlo. Y como fue doloroso también, entre las muchas cosas que tú recuerdas y que tú cuentas en este libro, los templarios, el secreto de las catedrales, es que el último templario, el último gran maestre, Jacques Saint-Moray, fue quemado eh, frente a Notre Dame, hace ya muchos siglos, y representó un poco el final de los templarios. Sí, es cierto. Yo creo que hay un... Una, una vida paralela casi, ¿no? del, del desarrollo del arte gótico, de las catedrales góticas y del propio, de la propia orden del temple. No sé si es una casualidad o una causalidad, pero lo cierto es que eh, el impulso de las catedrales casi comienza con el desarrollo de la orden del temple y casi termina con, con lo que tú acabas de decir, con, con, ese, eh, bueno, con esa sentencia que finalmente lleva a la hoguera, a Jacques de Molay, Y, y el 18 de marzo de 1314, pues, eh, justo en el atrio de, de frente a Notre Dame, pues, pues es quemado, ¿no? Y bueno, además la, la famosa supuesta maldición que lanza al, al Papa Clemente V y a Felipe IV, uh -huh. lo cual viene a adornar todavía más todo este episodio, ¿no? Los eh, templarios, ¿qué relación tienen con el gótico? ¿Fueron los eh, fundadores de ese movimiento artístico? ¿Tuvieron mucho que ver bueno, con la construcción de Notre Dame? Eh, mira, se ha dicho de todo, ¿no? Sí, se ha dicho de todo, verás. Cuando, cuando yo estudiaba la carrera pues en Estudio del Arte, que era una de las asignaturas que a mí más me gustaban, pues obviamente te, tra te transmitían el, el sentir eh, académico, ¿no? Y te decían que el, el gótico pues es una evolución del arte románico. Pero bueno, pues pues, pues bueno, no le podemos poner voluntad y pensar que en efecto la, la bóveda de crucería es, una, es un, una perfección de la bóveda de cañón, que el arco apuntado era la consecuencia lógica de, del arco de medio punto, etcétera Pero hay una serie de cosas que realmente, eh, bueno, pues a mí ya entonces me planteaban serias dificultades o me generaban al menos tres preguntas claves. primero si realmente era un arte un arte que evolucionaba del románico o era un arte nuevo. En segundo lugar, ¿cómo se pudo financiar? Porque hay un momento en que en Francia se produce un movimiento de piedra que bueno, casi tiene el equivalente en, en Egipto, porque entre 1150 y 1250 se alzan innumerables, casi un centenar, si no recuerdo mal, de catedrales, algunas muy grandes, otras más modestas, en Francia. Y para financiar todo eso, evidentemente, había que mover mucho dinero Y, bueno, pues en, la población no era tanta, eh, estaba exigida ya por los diezmos que había pagado para financiar las cruzadas, etcétera Y la tercera gran pregunta es, ¿cómo explicar la súbita aparición y desaparición de una importante cantidad de maestros, constructores, vidrieros, canteros, capaces de resolver problemas matemáticos y geométricos bastante complejos? Porque aparecen, como pone Salmo, y también, como pone Salmo, desaparecen. Es que si me permites el apunte, eh, Mariano, eh, hay, existe una relación entre las catedrales y el temple que no tiene que ver con el temple y me explico esta, esta contradicción se llama la orden cisterciense uh -huh. ellos ponían las bueno, sí que, sí, sí, que tiene, ponían... sí que tiene que ver con, claro, con el temple por, por, eso, el por eso digo hay... porque, porque eh, el, el principal valedor del temple es precisamente Bernardo de Clarval ¿no? que es sí. eh, el, eh, quien, quien de alguna manera impulsa la orden además existe una serie de probados eh, vínculos familiares entre uh -huh. él y algunos de los eh, sí, Andrés de Monbar que fue uno de los primeros de, de sea tío de Bernardo entonces es evidente que los, uh, los cistercienses ponen las manos, ponen los artesanos ponen las vidrias, creo yo más transparentes de toda la edad media, lo que da lugar precisamente a toda esa chismología que antes hablábamos de la alquimia en manos del, del, del temple pero evidentemente la pasta, quien la ponía era la orden del temple que si bien ellos habían jurado pobreza a nivel individual, a nivel orden eran inmensamente ricos Claro y luego está el no probado, pero bueno, muchas veces manido, eh, manida teoría de que bueno esa, esa plata fundamentalmente plata sí. pudo haber venido de, de América y eso explicaría que el puerto más importante del orden del templo estuviera no en la fachada mediterránea que parecería lo lógico, sino en la Atlántica y sería la Rosell no, pero bueno, esa es una especulación que No deja de ser eso, al menos de momento. Pero lo, lo que no es especulación, y sí me parece también otro vínculo interesante de las catedrales francesas, es lo que hacen los templarios al copiar de Egipto la, digamos, el posicionamiento GPS de las catedrales. Ah, eso es y verdad, es que dibujan, una de las cosas que también se comentan en la constelación de Virgo sobre el mar. De Virgo, sí, exactamente, esa es una de las cosas porque es una de las de los detalles que hay que tener siempre en cuenta y es que la, el, el lugar de la erección de las, de las catedrales parece no haber sido tampoco tomado al azar parece responder a algún tipo de criterio que tal vez del todo no tenemos claro ¿no? pero lo que sí es cierto es que están eh, erigidas están construidas en lugares donde ya anteriormente había, cult había habido cultos muy antiguos Notre Dame, por ejemplo se habla de un templo dedicado a Isis en hilo tempore, ¿no?, como se solía decir, más tarde había habido culto celta, en el caso de Chartres, eh, el ejemplo es Palmario, en el famoso cerro donde está construida la catedral de Chartres, pues bueno, había habido, eh, era el lugar de reunión de los druidas, ahí quedan como prueba fehaciente de ello, pues ese pozo de los fuertes alrededor del cual parece ser se reunían, o Nuestra Señora de Bajo Tierra, ¿no?, que sería la expresión pagana de esa Nuestra Señora a la que se dedicaron buena parte de esas... ...catedrales de la constelación de Virgo que mencionaba usted. Perdón, ¿eh? Ahora no soy yo, ¿eh? Pero está claro, por ejemplo, que eh, antiguamente la gente pues prácticamente no, no sabía leer... ...y se utilizaban muchísimo las catedrales para relatar cosas que se querían comunicar al pueblo. Y entre esas cosas, las personas, esos arquitectos, esos maestros que habéis comentado antes... ...que incluso vinieron de muy lejos para hacer esos cálculos matemáticos, pues a veces cogían y dejaban algún secretito o algún mensajito guardado en determinada zona. En el caso de Notre Dame o en alguna hermana catedral suya, ¿existe alguno de estos mensajitos símbolos para comunicar a nuestros oyentes y si van a visitar lo que Bueno. entender con ello? Hombre, hay infinidad de marcas de cantero que son las uh, seguramente más conocidas, ¿no? Pero por ejemplo los siete medallones tres, siete y doce medallones que están en la fachada uh, principal de de Notre Dame están dibujando eh, símbolos astrológicos eh, tienen su reminiscencia astrológica, así como hay otros que tienen que ver con símbolos cristianos y otros que dibujan eh, recordad que las catedrales eran policromadas por dentro, el paso mm. del tiempo ha ido desgastando, pero los colores iniciales tenían que ver con los estados alquímicos, lo cual tiene... Por eso, eso las pipireras la son eh, tan así tan luminosas, eh, pero tan coloridas parece que... Eh, algunas eh, se han quemado, se han dañado otras se han salvado hay informaciones hay contradictorias al respecto eh, pues eh, supongo que como muchas cosas, pero parece que esas eh, vidrieras escondían parte del secreto de Notre Dame ¿no? eso decía al menos uh, Fulcanelli, pero ya que hablas de símbolos y de vidrieras antes a, hablábamos de, de la importancia del, de la orden del cister eh, no es menos importante algunas de las reliquias que los templarios sí guardaron en Notre Dame, una de ellas por ejemplo muchas, la famosa sí. corona de espinas mm. que los bomberos bomberos tuvieron que rescatar en in extremis, incluso jugando sus vidas, uno de los bomberos quedó gravemente herido, para salvar un símbolo, para salvar un, eh, junto al, al manto de San Luis, eh, la, la corona presunta corona de espinas de Jesús. de Jesús. Entonces, eh, volvemos a lo que hablábamos al inicio, y que supongo que Mariano estará de acuerdo, y es la importancia de los símbolos ¿no? para, para la cohesión social en un país tan laico como puede ser Francia. Sí, es cierto. Y pensad que en, que en la época en la que se construyeron las, las catedrales, eh, la catedral el edificio no solamente tenía una función religiosa, sino que prestaba muchas otras funciones a la comunidad. Era el lugar donde se celebraban fiestas, donde se reunía eh, la dirección política de la ciudad, porque estamos en el momento en el, en el que comienzan a emerger pues los burgos y los burgueses. ...y también era el lugar donde a veces se celebraban... ...incluso obras de teatro o hasta eh, mercados... ...de tal suerte que el efecto que pudieran tener... ...pues eh, la alquimia que habéis mencionado... ...la eh, cromoterapia, la, eh, el, el efecto de la caja de resonancia... ...que podía ser la propia catedral... ...aprovechando las corrientes telúricas... ...de los lugares donde se habían erigido... ...actuaba o influía en los ciudadanos, en las personas más allá de que fueran conscientes de ello o no. Y de hecho, todavía hoy, cuando entramos en una catedral, lo primero que hacemos es erguirnos, alzar la vista. Ese impulso ascensional que define al gótico nos afecta a todos. En Oriente hablaban de la Kundalini, ¿no? Bueno, pues esa corriente de energía que nos recorrería la espina dorsal nos hace erguirnos, mirar hacia arriba y, como digo, impulsarnos simbólicamente al menos hacia, hacia, hacia la elevación, en definitiva, ¿no? En cuanto a símbolos, decía Fulcanelli que de cara a la plaza de, principal de, de Notre Dame pues hay una representación de la propia figura de la alquimia encarnada en una mujer. Una mujer que está sentada en un trono que lleva un cetro en la mano izquierda y que sostiene dos libros en la mano derecha. Uno estaría está eh, cerrado que representaría pues, el esoterismo y otro abierto que sería el conocimiento exotérico con, con X, ¿no? Pero hay infinidad de, de símbolos, como decía Joseph en Santo pues, en, en, eh, en los rosetones como otras muchas cosas que, evidentemente, resultaría prolijo de tratar aquí ahora. Los templarios el secreto de las catedrales. Los templarios y el secreto de las catedrales. En Almucera, en la editorial Almucera, el autor del libro es Mariano Fernández Urresti, que esta noche ha estado con nosotros. Mariano, muchas gracias. Un placer, y es una oportunidad genial para volver a saludaros sea, a Josep, que le hablo menos con él, Nada, pero espero, es un verdadero placer. Espero verte en Cantabria, que además me, oh, ya sabes que me gusta mucho cuando... Oh, te ojalá, te ojalá, un, fuert un hay, fuerte abrazo a todos. Hay muchas conexiones entre las catedrales francesas y españolas, ¿eh? sí. uh -huh. eh, porque el gótico fue un momento que no supo de fronteras, pero si no sabía de una, era entre España y Francia, ¿eh? Sin duda, bueno, y a ver, estamos hablando mucho de, las, de los rosetones de las vidrieras, de Chartres, de Notre Dame. Hombre, pero tenemos las de la Catedral de León que, mm, que, claro. que, que evidentemente no, no se quedan atrás. Y hay joyas góticas en España, pues como la Catedral de Burgos y otras que evidentemente merecen también una visita. Además competían, a ver quién la pone más grande. <risas> Muy de hombres es eso. Mariano, sí. Mariano muchas gracias. He dicho no, no quién la bueno. tiene, ¿eh? ¿Quién la pone? Sí, sí, lo hemos sí, entendido. Mariano, muchas gracias. Muchas gracias. Bruno, Silvia, un fuerte abrazo a todos. Un saludo. Giuseppe, eh, hay que hablar de muchas cosas, eh, se quedan muchas cosas en el tintero. A mí me llama un poquito la atención, eh, siendo crítico un poco, ¿no? Eh, las imágenes actuales de las catedrales eh, góticas, eh, lo que se hace, las reuniones, un poquito de esa cosa... Eh, ...un poco afectada por la nueva era... ...las creencias esotéricas... Eh, eh, ...demenciales... Eh, ...y se está putrefactando un poquito... Eh, ...ese misterio y esa alquimia que había en su origen... Eh, ...con las tonterías estas que se están haciendo... ...y, y algunas cosas que, se, que no se abren puertas dimensionales... ...en las eh, catedrales... ...no se abre nada, nada... ...hombre, tanto es así que... ...aunque la abran amigos que el término esotérico ha entrado en, en uh, crisis, una crisis uh, importante porque parece vinculado al, al, al echador de cartas, porque parece vinculado al vidente, porque aparece vinculado al uh, superchero. Pero el esoterismo es cultura. Una cultura muy importante porque era mantener el conocimiento oculto a los ojos profanos. Y pongámonos, hay películas y hay libros maravillosos que nos muestran cómo se construía una catedral, ¿no? Pero pongámonos en, en la idea de que un arquitecto que tenía que la responsabilidad de que aquella obra, que como decía eh, Mariano, tiene que erigirse hacia lo alto y no se caiga encima eh, de, de, de la gente... Eh, ...a veces construyendo cúpulas tan impresionantes... ...y ya no hablo del gótico... ¿eh? ...por ejemplo, ahora que recién llego de, de, de Turquía... ...en Estambul vas a Santa Sofía... ...y es aquella cúpula... ...que fue el, el edificio más grande de toda la cristiandad... ...hasta eh, que no se construyó la Catedral de Sevilla... ...imaginaos, ¿eh? mm, No sé cómo se sostiene, es magia... ...y había una competitividad, competitividad importante... ...tanto es así, que el tener el plano y las pesas y, los, y las medidas para hacer esas cosas ya no, se transpo, no las transportaba el arquitecto de obra en obra porque era contratado de un lugar a otro sino que reposaban en casas que se llamaban logias y que dan lugar a una masonería operativa, que nada tiene que ver con la masonería especulativa, es la de, la de estar ahí haciendo ritos y demás historias, sino que eran lugares donde se encontraban artesanos de diversos uh -huh. niveles e intercambiaban esa información para mejorar. ¿Cómo? Para que eso no, no fuera prostituido, para que eso eh, tuviera que en valor se cifraba con símbolos. Y eso es esoterismo. Entonces a mí me parece maravilloso y el esoterismo cultura. Y Notre Dame tiene que ver mucho con la rosa de los vientos. ¿Ah, porque sí? sí, resulta que al igual que pasa en la puerta del sol, que es el punto cero. Es el de París. Es el de París. El punto cero está fuera de Notre Dame, justo al lado, y en la misma plaza y de ahí tú haces todas las distancias y medes todas las distancias que hay en la ciudad el punto cero de la plaza de Notre Dame ¿y qué hay en ese punto cero? una rosa de los vientos ah, bueno, claro eh, eh, un símbolo eh, desde hace cientos y cientos de años eh, de los marineros pero es un símbolo de la humanidad eh, la, la conexión es el círculo secreto, hombre El de Funcanelli, el de la aguja en Notre Dame, que se ha caído. Josep Eguijarro, pero... Aún podemos ir a Notre-Dame Y hay que aprovechar eh, Porque si no Mira, eh, Como gente, llega otro ejemplo, viajar, vamos, viajar, vamos viajar. Va a haber más visitas ahora Que antes eh, Porque eh, somos oh, Hombre, claro que sí Y el mañana A, Mira, a eh, ver la de Gaudí el, eh, <risa> Las Torres Gemelas Las Torres Gemelas Las vio mucha gente Pero los cimientos De las Torres Gemelas Los ha visto todo el mundo Yo todavía no Bueno pues, Digo que volverán sí, Yo no he ido Fíjate Gracias Joseph Ha sido un placer Hasta Hasta mañana, mañana. Yeah. <laughs>